Y tenemos muchos mensajes, vamos a leer algunos. Eh Tefi desde Buenos Aires, Pachi Gorricho dice bien por las mañanitas revolucionarias, recién lo vimos en el conversatorio. Apache eh y participó en de varias actividades. El indio Vertis dice aquí escuchando escuchando tel pulo mapuche tampoco tiene líderes como el pulo zapatista no conocemos el estado lo desconocemos históricamente eh, está Berni escuchando desde Mar del Plata Alejandro Valdés tenemos que hacer un programa con él eh, eh Sonia escuchando el programa también Carmen Capdevilla desde Neuquén Cristian Media eh, hoy me perdí el programa de Cristian Media pero lo voy a buscar Eh Mary Roland dice yo también. Mary Roland que compañera de Silvia Filar que participó y de del conversatorio y mmm, realmente fue una construcción colectiva muy buena. Olga Bequio, Mary Laura está escuchando el programa. Eh Fernando López, eh, Gabo Siqueira, Carlos Prada está que eh, él mismo escuchando el programa también. Eh, bueno, ahí hay hay muchos. Pero hay... yo no veo. Pero cómo vas a ver si es radio? ¿Está claro? El eh, río. Sí. Bien, perfecto. Eh, y después de aquí vamos a cenar, ¿no? ¿Qué vamos a cenar, río? De asado. ¿Asado? Eh, pero a la noche asado, no, mejor otra cosa. ¿Tenés otra cosa? ¿Qué? ¿Y no tenés otras opciones? Yo o pizza. ¿Sopa o pizza? Ay, oh, hace calor para la sopa y la pizza. Es... Sí, eso es. Bueno, eh bueno, este tenemos más mensajes y eh No. De... ¿No qué? Bueno, no. Ahora no. ¿Pero por qué? No. Bueno, está bien, sigo con los mensajes entonces. Mensaje. Cómo va este mensaje, Río? Eh, eh, puedo pasar un comercial ahora también, ¿no? Un, sí. Una bien perfecto. Entonces, eh ahí está la cajita musical del Che. Liliana, vos tenés la cajita del Che? No, pero la voy a tener, me parece. Bien, ¿y Juana vos la tenés? No, no, vos no la mostrás. Bien, bueno, este la pueden conseguir eh en el departamento de producción de la otra oreja, pueden conseguir esta cajita musical. Eh eh bueno, Pachi dice, los niños todos se copan en el programa, sí, bueno, está bien, pero ya se les va a pasar. Gabriel Cabrejas dice, "Impresionante el testimonio de la resistencia de las mujeres zapatistas y esa rancherita una hermosura, muy bueno el programa. También lo vimos a um, a Gabriel Cabrejas en la obra de teatro ayer en en Cuatro Elementos eh esta esta obra que no sé cómo se llama eh pero de Manuel Santos Irnurrieta que eh, va a estar en en enero aquí en Mar del Plata. Eh a ver, Juana, ¿cuántos años tenés? 17. 17, eso no es una edad. <risa> <risa> <risa> em eh, <risa> no no siga ser una edad Isa. ¿Y sí, estuviste bueno. en territorio zapatista? Sí, en un caracol. Ajá, ¿en qué caracol? Eh Canec Canec Caneg, no sé, el que uh -huh. estaba en eh Chiapas básicamente, uh -huh. sí, en, sí. en la ciudad en la que estábamos. Mhm. Uh -huh. Eh y ¿qué viste ahí? era un lugar donde mucha gente iba a estudiar, particularmente donde nosotros estábamos. Eh, había como universidades. Eh, pero me parecieron pensadas desde otro lugar como pensadas en función de lo que iban a hacer una vez que terminen de cursar de alguna manera. Mhm. Uh -huh. Como más del diario, de algo como más tan horrible, no sé cómo explicarlo. Como una necesidad de la de la gente. Claro, no no como algo que había que hacer eh en función de estudiar algo uh -huh. y de pensar algo, sino como algo que se hace para todos. Mhm. Uh -huh. Y mmm, como que no se preocupan por el título, ¿no? Sino que se Claro, si sí, no existía el el estrés universitario. Claro, por el título, cosas. por la nota, sino por el saber. Sí. Mhm. Uh -huh. Eh ahí ahí habría que volver a esos a esos momentos, ¿no? Donde uno estudia por el saber, por el interesarse y no por el título. Mhm. Uh -huh. Eh bueno, está bueno eso. Y eran impresionantes los talleres, ¿no? Ustedes visitaron más todavía que yo. Sí, eran, o sea, la universidad vamos, eran todos talleres, o sea, era una dinámica en el que la gente iba a aprender y no a cumplir como Mhm. Uh -huh. ¿Y eso te sorprendió? Sí, me parece que es una manera de pensar la educación mucho más interesante. Mhm. Uh -huh. Y real también, porque ¿de qué te sirve un título si no te interesa o no sabés? Estamos hablando con Juana, ¿qué tiene que ver Juana con vos, Liliana? Es mi nieta. Es mi nieta y tuvimos el placer de estar toda mi familia, mis hijos, sus parejas y mis nietos y mis nietas este año pasado, justito antes de la pandemia, visitando el lugar que que yo recorrí tantas veces, ¿no? Uh -huh. Fue un placer, un algo un gusto grande que no pudimos dar. Bueno, vamos a escuchar Maldita vecindad, te parece bien, Juana? Sí, sí. Maldita vecindad y los hijos del quinto patio. El barzón. El Barzón un clásico mexicano, mexicano, ¿no? Ajá. Y hecho por maldita vecindad. Tanzando cuando llegué a media tierra el arado iba enterrado se enterró hasta la telera el timón se les ampo el yugo se iba pandeando el bazún iba rosando el sembrador me iba hablando yo le dije al sembrador no me hable cuando ande arando se me reventó el bazún kave de piska Se llevo, mi pan comer me dejo Me presenta aqui la cuenta Aqui debes 20 pesos De la menda de unos bueyes 5 pesos de magueyes Y una negra 3 cuartillas de trigo que te prestamos Una negra 3 cuartillas de maiz Que te limitamos 5 pesos de unas fundas 7 pesos de cigarros 6 pesos no se sé de que Pero todo esta en la cuenta De mas los 20 reales Que sacaste de la tienda Cuanto de maiz que te toca No le pagas a la hacienda Pero cuentas con mi tierra Para seguirla sembrando Ora vete a trabajar Que sigas abonando nada más me quedé pensando sacudiendo mi cobija haciendo mi cigarro de hoja Baton tan sin vergüenza todo mi maíz se llevó para su maldita troje se me reventó el barzón si si sigue el Desea mi prenda amada donde el maíz que te tocó te contestó yo muy dice el patrón se lo llevo por lo que debía en la hacienda pero me dijo el patrón que contara con la tierra para seguirla sembrando pura bulla trabajar Segui la boni Nandu 20 pesos 10 centavos Mas lo que salvo restando me decia mi prenda amada No trabajes con ese hombre que nada mas te esta robando Anda al salón de sesiones que te lleve mi compadre Ya no le hagas caso al padre Eri sus excomuniones que no ves a tu familia Que ella no tiene calzones ni yo tengo ya faldillo Ni tu tienes pantalón Nada mas me quedé pensando fue que dejé a mi patrón Me decia mi prenda amada quina y el patrón al suelo Como estuviéramos hambre si te ha seguido Creyendo lo que dicen en los medios pura manipulación Mentiras del gobierno En el campo es del patrón los finqueros sentamos panes, planas y batones, nada más en España, explotamos pueblos más secando nuestra tierra y allá en las ciudades los políticos corruptos, los marrochos y banqueos nada más chupando la sangre a la gente a luz sobre los escores, es por eso que sabemos esa artista La obra que estamos hablando de Manuel Santos Inurrieta, Construcción poética de un recuerdo. Así nos lo recuerda Gabriel Cabrejas. Eh Qué qué atento que están algunos oyentes, eh. Me sorprende, me sorprende. Eh Bueno, y estamos aquí con Juana y con Liliana hablando del zapatismo y las experiencias en en los campamentos. Eh en el en el CD. ¿Cuántos fragmentos tenés de de campamentos? 23 por más de 23, porque en realidad estuve 23 veces en en Chiapa pero comunidades fui a muchas más que 23 uh -huh. porque a veces me quedaba bastante tiempo, entonces estaba 15, 10 en una comunidad, me enviaban a otra. Entonces tengo tengo filmaciones de muchas comunidades diferentes. Uh -huh. Bueno, yo confieso que tengo tu libro desde hace mucho, lo leí eh lo leí apenas me lo diste en México. Mhm. Uh -huh. Eh y me lo leí en Aeroméxico. Gracias a Aeroméxico que un servicio este me lo leí ahí y el CD lo vi casi todo. Casi todo. Eh me dejó algunos retazos para para ver, ¿no? Este y me bueno me impa, me importa los caminos, ¿no? Y ahí se ven las geografías las dif las diferentes geografías uh -huh. eh vos casi siempre fuiste en febrero nuestro enero febrero No, no, no como ya está jubilada Claro, cualquier momento. Cualquier momento. Claro. Cualquier momento. No, yo iba casi siempre en claro. enero y febrero claro. en pleno frío eh pero claro, eso no te veía con frío en las en las comunidades Sería no, que más bien calor, claro. O sí. tuviste frío Juanan Chiapas? No, pero nosotros fuimos en un momento en el que hacía relativamente calor. Sí. Mhm. Uh -huh. Marzo, fin de febrero, marzo. Ajá. Estaba... O sea, en abril no les tocó la lluvia. No. Porque ahí en, en no. Chiapas muchos dicen que hay cuatro estaciones. Mhm. Uh -huh. De lluvia, de lodo, de seca, que es un mes y de todo. No, las sí. cuatro estaciones en Chiapas. Este, bueno, yo he vivido casi siempre en enero y febrero en mis vacaciones de uh -huh. maestro en y un um, bueno, la última vez que estuve, en la anteúltima vez que estuve viviendo un año y medio ahí me tocó la lluvia. La lluvia es persistente. Y, sí, sí, yo iba con Borseguíes eh impermeabilizados y qué sé yo y me dijeron que no, que no. tenía que comprar botas, Exacto. las botas toro, o son unas botas de agua con una botas de de sí. con huella. Sí. Porque además yo fui allá con las botas que me regalaron un día el maestro, unas botas hermosas, eh amarillas. No, no. no eh es. que no tienen huella y que aquí aquí las usaba muy bien y en territorio zapatista en una montaña eh se largo la lluvia, la usé y aparecía a los 7 metros patinando. Claro. Y ahí felizmente un compañero me dijo, "Yo voy para la ciudad si quieres te cambio las botas." Es que y, sí, si sí, la lluvia es, es tremenda, yo peor porque lo único que usaban eran alpargatas. No. Entonces perdí la alpargata, no la no no la recuperaba más porque quedaban abajo en terraza, salí al pie sin la alpargata hasta que, por supuesto, las botas de agua, ¿no? Y estamos recordando eh experiencias de en los campamentos zapatistas. Vamos a escuchar ahora eh a Panteón Rococo. Dale de la gente, hombres y mujeres ya se van a las casas. Y muchas gracias, compañeros musicales. ¡Viva los militantes! ¡Viva! ¡Viva los rusos musicales! ¡Viva! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva! ¡Viva el ejército tapatista de liberación nacional! ¡Viva! ¡Viva sus comentantes más... Esa es una de las eh de las grabaciones, las primeras grabaciones que hicieron de Panteón Rococo, este grupo rockero mexicano eh en comunidad, ¿no? Eh y ahí las mujeres eh cantando las las vivas. Estamos escuchando parte de una colección de discos eh El fuego y la palabra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eh, y ya ya dicen que es, eh se cubren el rostro para para ser mirados, ¿no? Uh -huh. Eh, y vamos a escuchar a la Sonor, a la Sonora Escandalera. Sin rostro. Aquí está la Sonora Escandalera. Por la Torreja multimodb duk njия meskentia nj precon Hospital nj ind面ik ea njau Gesi NJhe NJoffs, njeg kja ea nj do lintek ea njafikia, nj Nossa Mijae Njshast corpö një një mundhary. Gjottor Roon një hindrněn ujimnainn njima Misala Një a menjik sarkabar ш Jackie Aje tjernin 3 Masajira Një Я. Jokojë Një, Asakir naj insep Следensi, Lj decei një. Kj including e 3ين, 109, 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 A. Engëna Újënë Foranjënky. E mjëanë. Attention era y nos estamos yendo se hizo muy corto el programa. Gracias Juana por compartir este programa, tu debut en radio. Eh, no. <risa> no, una vez fuimos para una radio de Rosario. Para, escucha, ¿qué qué dijiste? Que se termina otra oreja. Sí. Eh, en otra radio, pero tu debut en una radio malplatense. Sí. Y en la azotea también. Este, bueno, muchas gracias por tu presencia, por tu aporte al programa. Eh, Gabi no quiso participar de este programa porque de Ñuls, ¿no? ¿Por qué de Ñuls? Sí. Claro, hice duro, y seguro. Lo de Ñuls se achicaron, ¿no? no se achican. Claro, pasa. siempre pasa, siempre pasa uh -huh. eso. Eh, <risa> Bueno, ¿y cómo conseguimos el el el libro disco? Eh, bueno, vamos a dejar acá para a través de Edu uh -huh. el, la producción la de la, la, la Otra Oreja, la... ¿no? La... El departamento de eh, producción. Exactamente. Eh de la producción editorial y de cajitas musicales de La Otra Oreja. Ajá. Uh -huh. Sí, eh bueno. Sí, pues... vamos a dejar los libros para Muy bien. Platines. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Esperemos que se repita tu visita por estas costas. Sí, estoy estamos encantados de Mar de Plata. Realmente se puede 40 años que no venía. Pero los lobos son otros, ¿no? Los... Sí, son más. Sí, son más. Bien. Bueno, eh gracias a los oyentes y nos vamos a despedir con el himno zapatista, por sí ¿no? Por esto. Claro eh, que sí. Eh con salario mínimo. A ver cómo suena. La versión instrumental. La trompeta el salario mínimo despidiéndonos de la otra oreja. Hasta la victoria, siempre. oreja